Cheney, gritamos A quienes por largo tiempo pretendían pisotearnos Meme, Mi nombre significa Que no estoy viendo y que a pelear. ¡Mai, mai! Ailen, kimun, significa conocimiento ardiente. Yo tengo cuatro años y soy mapuche. Tengo cinco años y soy mapuche. Yo tengo derecho a un nombre mapuche. Yo soy mapuche que te... Registro Civil Mapuche. Un paso más en el respeto a la diversidad cultural.